Primero, lo más resaltante de este proyecto, un proyecto de 21 millones de bolivianos, lo más resaltante, digo yo, es que hay un presupuesto de 5 millones de coparticipación tributaria, 3 millones de IDH y 13 millones de recursos propios de la alcaldía, o sea, de los impuestos que paga el pueblo. Muchas veces no aclaramos eh, la gente a veces se hace y no se sabe y no se sabe con qué techo seas con qué plata no eso oh, ese presupuesto es bastante ponderable porque alguna vez vamos a decir montereños con muchas veces dicen dónde están los impuestos no? ahí están sus impuestos ahí se ahí va, va a ser reflejado en esta obra y es una obra un poquito complicado porque está lleno de viviendas lleno de tráfico vehicular seguramente la empresa que se ubique va a tener problemas eh, pero también les diría ¿por qué hemos seleccionado flexible eh, y no rígido no, no pavimento rígido porque el flexible es bien amigable terminan a los dos, tres horas ya pueden circular En cambio el rígido tiene que secar mínimamente 28 días. Imagínense la cuadra del del Banco Santa Cruz secando 28 días, se van a desesperar la gente, ¿no? Porque sobre que están acostumbrados a andar vehículo o moto, nadie quiere andar a pie. Entonces, es bastante complicado, aunque no lo crean para nosotros decidir de irá mucha gente porque han decidido, mucha gente pregunta y también hay que reconocer el pavimento flexible es un poco delicado tiene una duración de 5 años aproximadamente constante mantenimiento tiene que tener la alcaldía a partir de su ejecución de esta obra ya tiene que tener un equipo de mantenimiento para que no esté ustedes conocen los asfaltos, las carreteras siempre están en mantenimiento es bien amigable digo yo ¿por qué? porque no se siente lo que anda ¿no? en vehículo bien suave corre El, en los estados un poquito de expo bueno, el, el otro el otro pavimento en cada corte también sacude en cambio este este asfalto es bien amigable porque parece que estuviera corriendo sobre el hielo eh, conozco bien las debilidades de este material también las fortalezas porque he trabajado muchos años con ese con este material como obrero Eh, nos hemos atrevido a hacer cambiar la imagen de la ciudad mucha gente dice 40 años 40, 50 años pero yo conozco Montero cada cada cierto año se hace mantenimiento locetas, no es que 40 años ponen y se olvidan siempre hay que hacer mantenimiento pero hemos visto de un tiempo para otro las losetas están bastante desgastados hay que reconocer y, y eso era losetas buenas losetas como todo antiguo, de un buen material. Hoy hemos comprado losetas bastante decepcionados, estamos un poco preocupados porque muy, eh, no sé si es muy débil, muy artesanal, no sé, pero no, no, no alcanza la calidad de estas losetas que tiene de los antiguos.